Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo Crónicas. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia Derecho, Derecho Viejo, Viejo. Con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho, Derecho viejo. viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la ciudadanía radio pública. Y era previsible que Carlos Barragán con su desmesurada humanidad destruyera la silla en la que estoy sentado en esta radio. Esto era, ¿Qué iba a suceder? Era absolutamente inevitable. Carlitos Barragán, esta noche veniste con un taxi flet, con una silla nueva, porque estoy sentado poniendo mi vida en juego. Porque uno se, re, se reclina, no se afirma sobre sus ideas, y bueno, esta noche no viene Barragán, bueno, el, el lunes, lunes a la noche. ¿eh? Se reclina y, y se puede caer y romperse la cabeza. ¿Cómo le va a Carla? Pándale eh, este mensaje por favor a Barragán. Eh, el, el, lunes, el lunes sin falta se lo digo. ¿Se arrestar, sí, el lunes no, lo ¿no? operan de la vesícula el lunes ah, sí, a la pues, mañana temprano. La, también era previsible con la vida que llega también era previsible <risa> Así que será el miércoles lo por ahí. De la, bueno, un gran, sí, un gran sí. abrazo al queridísimo amigo Barragán que conozco desde los, aquellos años en que su vesícula ya fallaba. <risa> Gustavo Campana, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy bien. que Un sábado para quedarse metido en la cama y sumergirse en un mar de bizcochuelos Muy bien. El, el único programa interesante, pero tenemos que hablar de otros temas ¿Mm? Ayer se llevó adelante en la Biblioteca Nacional, en la sala Jorge Luis Borges El segundo encuentro nacional del colectivo Justicia Legítima Que como ustedes saben yo integro, junto con tantos otros amigos, sí, claro. compañeros y desconocidos Donde se reflexionó alrededor de dos ejes Uno, concretamente, los jueces, la actividad judicial y la equidad, nada menos. Y el segundo, los jueces y la ideología, o la ideología de los jueces, dos paneles integrados por prestigiosos eh, por prestigiosos profesionales del derecho y también de otras ciencias, y también periodistas. En, en uno de ellos estuvo Martín granoski en otro estuvo Mario Weinfeld, compañero de esta casa. Es que encuentro uno un parentesco muy, muy grande entre la ideología de los jueces Y la nuestra, en función de, bueno, ¿de qué se trata? ¿De objetividad, de honestidad profesional? ¿De qué se trata? Bueno, unos y otros presumen de objetividad, de asepsia. Uh -huh. En el discurso de los periodistas me parece que el asunto ya está se rompió, ¿no? Hay, hay sí, discusiones claro. sobre eh, cuál es la subjetividad, mejor dicho, cuál es subjetividad. la subjetividad leal. En el de los jueces eh, la cuestión está todavía mucho más en, en ciernes, pero pero bueno, este estamos se está moviendo. Decía que estuvo Martín, estuvo Mario Bainfer en el segundo panel y lo cerró la Procuradora Alejandra Gils Carbó junto con eh, Víctor Hugo Morales. La apertura de la jornada estuvo a cargo la Presidenta de Justicia Legítima, alguna vez entrevistada en este programa María Laura Garrigós de Rebor y escuchemos algunas palabras de la Procuradora en el cierre. El tema que nos preocupa hoy ya dejó de ser el Código Penal lo que ahora nos preocupa es qué clase de sociedad queremos tener y qué cambio cultural estamos necesitando. Las personas que golpearon a David Moreira, de 18 años, hasta matarlo, ¿eran conscientes del delito que cometieron? ¿Habrán pensado que era mejor tener un ladrón menos que decenas de asesinos sueltos o eso cuando el protagonista de un crimen es un joven en un barrio marginal se habla de violencia homicida y cuando ese crimen es protagonizado por señores y señoras de barrios pudientes se pasa a hablar de ajusticiamientos o de palizas Bueno, el tema, como ustedes escucharon, estuvo presente y recorriendo absolutamente todo el encuentro. Es imposible sustraerse de alguno de los, tal vez, el, el principio cardinal que divide el, el derecho penal como expresión de la violencia estatal superadora de la violencia privada. El derecho penal, por supuesto, no nació como una expresión del ejercicio de la violencia por parte del Estado, sino antes bien como las relaciones de violencia para dirimir conflictos entre comunidades y entre personas. Alguien decía en estos días la ley del talión, al fin y al cabo es fue un momento superador de lo que estamos viendo en estos días, de estos linchamientos, que no son efectivamente linchamientos ni tampoco lapidaciones, son simplemente eh, actos brutales masivos sobre una persona indefensa en una desproporcionalidad de fuerza evidente, digo, la ley del talión reconocía el principio de proporcionalidad. Fue un avance frente frente a esta, esta, esta expresión. Estamos asistiendo claramente a expresiones pre-civilizatorias eh, ejercidas por algunos integrantes de una comunidad que se presume civilizada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? No? Yo, re, recordando algunos rudimentos de, de, de, de, de algunos de, de algunos libros de sociología que, que salpiqué, porque leerlo sería decir demasiado... Recordaba algo que los sociólogos tendrán en el ABC, el teorema de Thomas, ¿no? Un principio fundamental de la sociología que formuló William Thomas en un libro de 1928 que dice que si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en las consecuencias. Y pensaba claramente en el discurso público de, de los últimos meses alrededor de la reforma del Código Penal, el anteproyecto de reforma del Código Penal y las y las consecuencias concretas de un, de un adolescente asesinado a patadas en un barrio de Rosario u otro que salva su vida milagrosamente en, en Palermo y tantos otros casos, algunos de los que seguramente no conoceremos nosotros. Estoy pensando si, si realmente el las sarta de mentiras, porque no hay otra palabra que lo encuadre mejor, que hemos venido escuchando de algunos candidatos presidenciales, concretamente de parte de Sergio massa para, para evitar elipsis hipócritas este y algunos de sus voceros y de otros sectores afines tratando de conseguir este algunos metros de ventaja se supone a partir del, del pánico social o el pánico moral de la sociedad con miras a la futura elección presidencial dentro de dos años digo si esta cantidad de mentiras alrededor de la indefensión de la sociedad que por supuesto padece problemas de seguridad, como lo padecen todas las grandes sociedades y probablemente en una en una medida bastante inferior al de otros países de la región y al de otras concentraciones este urbanas eh, equivalentes a la, a la de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, si esto, que son palabras, situaciones mentirosas definidas como reales, no habrán tenido alguna relación de causalidad con estas situaciones reales eh, cometidas por por algunos de nuestros conciudadanos por algunos vecinos vecinos pateando a delincuentes ¿no? okay. y, y en este sentido me gustaría también pensar el rol de los medios o sea me parece que está todo el tiempo puesto en tele juicioicio desde mucho antes de desde mucho antes de esto ¿no? pero como yo soy un, una especie de sapo de otro pozo que viene a este pozo y se siente con algunas menores pertenencias de de, de, de espíritu de cuerpo respecto al gremio de los periodistas yo, yo me pregunto si para decir algunas cosas uno debe puede ampararse en la obediencia de vida en el miedo a perder el trabajo en, en ingenuidad uh -huh. en la lisa y llana ignorancia la apología de, del linchamiento para llamarlo de este modo convencionalmente es una expresión tan brutal, tan monstruosa que requiere ser un poquito fascista, a mí me cuesta creer que el que pone la cara frente a un micrófono o frente a una cámara y, y dice por ejemplo polémica alrededor del linchamiento, no es un poquito fascista, no es un poquito el que le patearía la cabeza al muchacho que está en el piso, porque cuál es la polémica, yo les propongo una polémica eh polémica alrededor de la violación, está bien o está mal violar a una persona. Uh -huh. Hay una polémica posible, hay un hay, es dilemático esta cuestión. Entonces, por dónde está planteado el dilema, dónde está planteado el dilema acerca de atacar o no atacar este a, a una persona en el piso sea culpable o sea inocente hasta causarle la muerte. Phoenix Crocus la Voz Justa en la Radio Pública Derecho y Ejo Es imposible construir una sociedad sana con criterios de marginación que solo conducen a profundizar las diferencias sociales y a instigar a la violencia Ya no se trata entonces de un debate jurídico Se trata de generar los mecanismos para que todos tengamos la oportunidad de llevar adelante una vida digna. Y también se trata de combatir el delito con igualdad, porque la realidad de hoy es que las cárceles están llenas de cumbres y que la mayoría no tienen condena, mientras la respuesta de la justicia para el clarecimiento de grandes delitos económicos continúa siendo deficitaria. Vienes también a la Procuradora General de la Nación ayer en el mismo en el mismo cierre del Segundo Encuentro Nacional de Justicia Legítima. Y la pregunta que está en el fondo si algunas vidas valen más o valen menos. ¿no? Yo recuerdo hace dos décadas, ponele. Esta misma sociedad o pichones de aquella sociedad discutía exactamente lo mismo con las balas del ingeniero Santos. Uh -huh. Quizás ese mismo sector de la sociedad o pichones de ese sector de la sociedad se ponían locos, absolutamente locos, ante cada escrache que intentaba poner justicia donde no la había, porque reinaban las, las leyes de perdón, ante tipos que habían cometido delitos de lesa humanidad. Las balas de santos estaban bien, las torturas de unos y las desapariciones de otros, parecen que no tenían que tener ni culpas ni culpables. Y ahora, restos de esa sociedad de hace 20 años, o pichones de la misma, vuelven a convalidar el hecho de 50 contra un pibe. En todos esos casos hay un factor común, me parece, quizás desde lo periodístico, y tiene que ver con cómo ese sector de la sociedad o sus pichones son fuertes ante los débiles y débiles ante los fuertes, porque no se juntarían 50 de ellos para ir a buscar a qué sé yo, al presidente de de un banco extranjero porque se le dio por este lavar 150 mil millones de dólares no robarse dice llanamiento los ahorros como por fue ejemplo, lo que sucedió algunos martillos y algunas cucharas contra los frentes de los bancos eh, el estado haciéndose cargo y ahora pagando y ahora pagando los bonos con los cuales tuvo sí. que responder este a lo que se robaron los bancos que siguen ganando como nunca digo hay un, claro. un profundo un profundo elemento autoritario cobarde sí, ¿eh? claro. es el aquel que no se anima a pegarle a quien lo maltrata y entonces le pega al que sabe Bien. concretamente más débil, sin sin perjuicio de que el malestar social que causa los hechos de violencia en una comunidad son ciertos, son reales, Bien. pero yo no, no, no querría cerrar este esta introducción que hacemos, Gustavo, sin retomar un tema del que conversamos en el pase con, con Mariana Moyano, sí. porque me parece que si aspiramos a construir una sociedad democrática, tenemos que partir del presupuesto tal vez excesivamente liberal, o tal vez no, o tal vez esencialmente, imprescindiblemente liberal, de que somos personas con libre albedrío. No hay chance de que reclamemos democracia si no nos asumimos a nosotros como seres responsables. Y en este sentido hubieron unos cuantos argentinos que patearon a un señor, a un joven, a un niño, en el piso hasta matarlo, y estuvo el portero de Palermo que decidió no no patearlo, decidió protegerlo, y luego respondió con una sensatez fundante, definiendo en dos palabras lo que es un Estado policial o un Estado democrático. Este hombre dijo, mire, aquí pasa la policía periódicamente, están las rondas de la seccional planificadas, así son en realidad, hay una regularidad nadie sabe mejor que un portero este lo que sucede puertas adentro y puertas afuera de, de un determinado edificio. Y, y respondió por último con algo que es un slogans, de la discusión en el dilema Estado-Policial o Estado-Democrata, dijo, dijo ¿qué queremos? ¿Un policía al lado de cada ciudadano? La tensión, la tensión que está aquí en juego, creo yo, es una tensión entre el Estado-Policial y el Estado-Democrático. Me parece que como en los tiempos de la dictadura se han aprendido muy claramente aquella lección de los manuales de acción psicológica, y disculpen que siempre recurre a lo mismo, que dice que el pánico el temor masivo sostenido en el tiempo es pánico y no hay mayor sociedad manipulable que la sociedad en estado de pánico. Me parece que lo que se está apostando aquí es a la construcción de una condición emocional de pánico en el cual pueda manipularse a la sociedad y obtener un rédito un rédito electoral de esto. no Me parece que no hay en este sentido mayores dudas. Ahora, también me pregunto seriamente si... Aquella persona que está dispuesta, o aquellas personas que están dispuestas a envilecer a la sociedad, a sacar de lo peor que todos tenemos, porque ya el manicaísmo de que hay buenos y malos me parece que es un reduccionismo que nadie puede comprar, todos llevamos un infierno posible dentro nuestro. Aquel que está dispuesto a extraer lo peor de cada uno, de envilecer a la sociedad, si puede ser un líder de alguna otra cosa que no sea una sociedad envilecida. Félix Croce, Gustavo Campana, Derecho, Derecho Viejo. Viejo, El Camino a la Justicia. Es un buen momento para recordar nuestras vías de comunicación, nuestra línea nacional, aquella que permite que te contactes con nosotros desde cualquier punto del país, pero el costo de una llamada local, 0810-222-0870. También te escuchamos en el 4999-8700, a través de Facebook, Derecho Viejo, y en Twitter, Derecho Viejo 870. Democrático y Legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho viejo. El miércoles pasado se cumplieron 32 años del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas. Tras los años de premeditado silencio melemista, hoy la reafirmación de la soberanía de las Islas Malvinas se convirtió en un tema de agenda internacional y de bandera latinoamericana. Pero no solo eso. Malvinas también comenzó a entenderse desde la lógica de la dictadura en el contexto de memoria, verdad y justicia. El avance de las políticas de derechos humanos en nuestro país y la decisión de desarmar el andamiaje jurídico de las leyes de impunidad permitieron comenzar a indagar sobre los crímenes ocurridos durante la guerra del Atlántico Sur como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, hay una asignatura pendiente en torno a la búsqueda de verdad, en torno a los aberrantes hechos cometidos durante el conflicto de Malvinas contra los conscriptos. Aún existen una serie de interrogantes sin resolver... Sin respuesta. ¿Cuál es la identidad de los 123 soldados sepultados como NN en el cementerio de Darwin? ¿Los ingleses cometieron crímenes de guerra? ¿Los oficiales argentinos torturaron a su propia tropa? Esas preguntas están planteadas en tres expedientes judiciales que se tramitan en los juzgados federales argentinos. Soldado argentino solo conocido por Dios. Así reza el epitafio de las 123 tumbas levantado en el archipiélago. Muchas madres, hermanos, amigos y hasta hijos de los propios soldados no saben a qué tumba depositarle flores. El entonces abogado Alejo Ramos Padilla, hoy juez federal de Dolores, encabezó la demanda. Ramos Padilla habla del desarrollo de la causa sobre los soldados aún no identificados que yacen en el cementerio de Malvinas. En el año 2011 estaba en la Secretaría de derechos Humanos de la provincia y me vinieron a ver un grupo de excombatientes, no para pedir subsidios ni para pedir ninguna clase de reparación económica, sino porque estaban necesitando abogados para que los patrocinaran en la causa por las torturas que habían sufrido en las Islas Malvinas durante el conflicto bélico. Me plantearon la necesidad de identificar a los compañeros que aún estaban allí en el cementerio de Darwin, el sufrimiento de familias estaba aún vigente, nadie se había ocupado de ellos durante muchísimos años, declararon ante un escribano y nos autorizaron a hacer las presentaciones tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial que sean necesarias para lograr esa identificación. Al poco tiempo fuimos a la Justicia Federal, presentamos un amparo, quedó radicado en el juzgado de Arcolini, pidiéndole a la Justicia que reconozca el derecho de los familiares, derecho de los ex combatientes, de los compañeros y de la sociedad en su conjunto, y que ex sorte al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las medidas que crea conveniente para lograr la identificación. Acá hay una situación de facto, que es la ocupación británica, entonces era necesario la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. Al día siguiente de esa presentación también hicimos otra presentación en Casa de Gobierno. Tuvimos al año siguiente, el 2 de abril del 2012, la grata noticia de que la Presidenta había tomado este asunto como una causa nacional, que había comenzado a realizar gestión con la Cruz Roja Internacional y que había dispuesto que el Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Justicia le había solicitado al equipo de antropología forense y al escribano general de gobierno se pusiera a trabajar en este tema para lograr la identificación de los cuerpos y de este modo ya hay más de 70 familias que están viviendo para que en algún momento se logre la identificación de estos cuerpos El reclamo es a través de la Cruz Roja Nuestro reclamo no solamente incluye la identificación de los cuerpos sino conocer su historia conocer cuáles fueron los últimos momentos de esa persona, cómo transitó todo el conflicto bélico, si fue víctima de alguna clase de torturas, como se investiga otras causas, si fue víctima también de un crimen de guerra, cómo fue esos episodios de gran solidaridad que cada día, cuando uno se junta con los excombatientes, escucha. Porque si nosotros conocemos esas historias, si nosotros nos identificamos con esas historias de jóvenes argentinos que fueron a defender nuestra tierra, vamos a estar también generando generando soberanía. El poder judicial no se jacta por ser un poder muy rápido, uh -huh. sí atender rápidamente las necesidades que están ahí latentes. Generalmente ha sido instancias del poder político que se han logrado superar muchas de las vallas que el propio poder judicial imponía. La investigación acerca de si el Reino Unido cometió crímenes de guerra data de varios años. Sin embargo, en 2012 volvió al ámbito judicial cuando el equipo jurídico del centro de excombatientes Islas Malvinas denunció a jefes británicos por homicidios y mutilaciones cometidas contra soldados argentinos. Soldados que habían sido tomados prisioneros en el campo de batalla. Se considera crímenes de guerra a la violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del derecho internacional. El testimonio del ex soldado conscripto Ernesto Alonso, quien preside la Comisión Nacional de Excombatientes del Ministerio del Interior y Transporte e integra el CESIM de la Plata. El año pasado, los los días de marzo presentamos una denuncia en Juegos Federal de Río Grande por los crímenes de guerra cometidos por los británicos. Allá por la década del 90, año 91, 92, empiezan a aparecer libros, documentos publicados por los propios británicos. Allí se describen situaciones de asesinatos cometidos contra los prisioneros argentinos en los propios campos de batalla. Creo que fueron en el año 92, 93 donde viene Scotran Yar a la Argentina a tomar testimonios a nuestros compañeros y también en esas publicaciones se mostraban fotos, fotografías terribles, no de soldados británicos ...sacándose fotos con los muertos argentinos... ...como si fueran un trofeo, ¿no? Un trofeo de casa... ...empezamos a armar una trama de información... ...y allí sí iniciamos una acción donde se describe... ...el asesinato de varios soldados argentinos... ...hay una situación que habla las claras... ...de lo vivido por el ex cabo Carrizo... ...que fue fusilado en Montelón y sobrevive... ...el integrante de la compañía del Regimiento 7 de la Plata... ...cuando los propios británicos los lo llevan heridos... ...hemos identificado varios nombres, varias personas que estarían implicados en estos crímenes de guerra lo que son la, la, la convención de Ginebra el, el tema de la cuestión de los tratamientos de prisioneros hay una convención al tratarse de ejércitos de fuerzas reconocidas regularmente deben recurrir al cumplimiento de esas normas no lamentablemente bueno estos hechos ocurrieron en una de las situaciones más cruentas todavía hay situaciones que siguen en su ocultamiento no apenas regresamos de Malvinas nosotros lo que pedíamos y cuando comenzó la democracia es que se crea una comisión bicameral para que haga un análisis que vendría a ser lo que después se conformaron como los juicios de la verdad y los soldados pudiésemos declarar hasta ahora nunca ningún soldado argentino ha sido citado por la justicia para avanzar en este tipo de causas. Hoy tenemos mayor expectativa por este proceso también que vivimos los argentinos en los últimos años donde se cayeron las leyes de la impunidad, pero sabemos de las dificultades que todavía hoy existen dentro de la justicia con algunos sectores que se oponen a la investigación y al tratamiento y a de juzgamiento de este tipo de delitos sabemos que la corte no tiene plazos pero estamos tratando de dilucidar algo que nos duele a todos los argentinos ¿eh? pero por supuesto bueno hay sectores que militan la impunidad que esconden o quieren esconder la verdad sobre los hechos que ocurrió durante la represión y la dictadura militar imagínate que son los mismos sectores que quieren tapar esas aberraciones cometidas en Malvinas pero el dato que no por casualidad estuvo oculto Durante todos estos años se inscribe dentro de la lógica de las prácticas de tortura y vejaciones implementadas por los militares argentinos desde marzo de 1976. Oficiales y suboficiales cometieron sobre sus tropas crímenes de lesa humanidad. La pesquisa por dichas denuncias comenzó en 2007 y algunas de sus causas se encuentran a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El abogado que impulsó esta investigación, Pablo Basel, explica el desarrollo de la causa. La causa fue presentada judicialmente en el mes de abril del 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Luego de una investigación de campo con el colectivo de combatientes de malvinas de mi provincia corriente duró cerca de dos años la presentación inicial contenía 23 testimonios de combatientes correntinos que daban cuenta del asesinato de un soldado correntino con un tiro en la cabeza por parte de su jefe un cabo de la marina tres soldados correntinos que murieron por hambre cinco de ellos habían sido torturados por sus jefes y 15 eran testigos de las torturas que sufrieron camaradas suyos todos al mismo tiempo manifestaban haber visto torturas y haber padecido el hambre extremo en consecuencia de una distribución injusta de los alimentos. Luego de, de ese mes de abril del 2007, hemos recorrido toda la Argentina buscando los casos y hoy cerca de 120 testimonios están en la causa. A juicio del fiscal actuante se han cometido en esa investigación 85 hechos delictivos consistentes en homicidio, abandono a personas seguida de muerte, torturas, desámenes, coacción, lesiones graves, amenazas abuso de autoridad, entre otras. Y se encuentran imputados 70 efectivos militares pertenecientes a las tres Fuerzas Armadas de distinta graduación. Todas las unidades desplazadas en Madrid tuvieron algún caso de tortura, lo que a mi juicio da cuenta de la sistematización del método. Todas las torturas fueron cometidas por motivos familiares ninguno por pasar información al enemigo por negarse a combatir por colaborar con el enemigo cuando un soldado por el estrés bélico por el frío extremo, por no tener baño por no tener refugio, por estar al aire libre por estar mal alimentado se procuraba alguna oveja o hasta un simple paquete de galletitas la respuesta fue el estaseamiento para los que no entienden estaquear es clavar en la posición de cruz a un soldado atado de las muñecas, clavado con estacas al suelo, o algunos otros enterrados obligados a cavar pozos en el suelo y enterrados hasta el cuello u otros descalzados y mojados los pies y con un teléfono de campaña se le aplica una especie de tortura con picana eléctrica no puedo afirmar cuánto de los imputados siguen perteneciendo a las fuerzas porque los 70 imputados se corresponden con oficiales y suboficiales... ...denunciados con los responsables directos. Es probable que, si se lanúa la investigación... ...surjan los responsables por la estructura de mando... ...con la estructura de comando. Cuando el Ministerio de Defensa desplazó a siete militares... ...por estar vinculados con la fuga de Olivera y de Marchi... ...condenados por violación a los derechos humanos... ...por el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan... ...de esos siete militares desplazados, dos de ellos... Están siendo denunciados por los soldados por tener responsabilidad en las torturas a un soldado y en la muerte por hambre de otro. Seguramente de una investigación profunda van a surgir algunos casos de militares de la actividad. El juzgado federal de Río Grande consideró a estos hechos como delitos de lesa humanidad. Después de 32 años, las causas judiciales en torno a Malvinas recién están comenzando a andar. La voluntad política está en marcha, la judicial, como siempre, camina lento y atrás. Pero los familiares y los propios sobrevivientes, inspirados en la lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo, no se resignan, no no pierden la esperanza. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. El poema Juan López y Juan Ward es una poesía de Jorge Luis Borges. Lo escribió Borges en agosto del año 1982, apenas escribió finalizada la Guerra de Malvinas, interpretada acá por Alejandro Apo. Le agradecemos, a Alejandro, eh, la lectura de este poema. Tomamos su lectura sin su autorización, desde luego. Damos damos este por hecho que, que se sentirá complacido con que nos haya gustado nosotros y lo hayamos difundido. Ahora saludamos a Jerónimo Guerrero Iraola, que es coordinador del equipo jurídico del CECIM, el Centro de ex combatientes Islas Malvinas. Hola Jerónimo, te saludamos, Gustavo campani y Félix Krause aquí en la Radio Pública. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Antes que nada, Jerónimo, explícanos un poco qué es el CEMIM, ¿verdad? El CECIM. CECIM, a ver. El Centro de combatientes Islas Malvinas La Plata es un, es un organismo de derechos humanos eh, al cual, bueno, me toca representar en calidad de abogado, pero que está compuesto y eh, principalmente por ex combatientes conscriptos esto es eh, civiles que mm, tuvieron que marchar hace 32 años a una guerra eh, ilegítima e ilegal y eh, que a partir de allí comenzaron a trazar eh, una vez terminada la, la guerra comenzaron a trazar una agenda Eh, común en diálogo con, con, con las políticas eh, de derechos humanos y que desde allí fueron delineando todo lo que tiene que ver con eh, su, su historia. Pero digamos, si tuviéramos que definirlo, es un, un, un organismo de derechos humanos cuyo, cuyo eje, como cuyo vector principal es la, la cuestión Malvinas. Cuando ustedes se definen como un organismo de derechos humanos, ¿toman ya una posición precisamente acerca de que la guerra fue también, o antes que nada, una acción de la dictadura contra el propio pueblo. Así es, lo, lo más interesante que tiene... La, yo recién escuchaba el, el informe que, que la verdad tiene una contundencia fantástica, que que han sabido ilvanar muy bien, porque lo más interesante que, que nos ha planteado esta década quizás es la posibilidad de, de repensar la, las gramáticas desde donde se aborda la historia. Eh, a partir de ahí eh, estamos todo el tiempo disputando los estatutos de verdad, los estatutos de saber, y estamos disputando obviamente con ellos la la, la reescritura eh, o, o la escritura oficial o la versión oficial de la historia. La, la verdad que esta historia que eh, siempre fue escrita por los que ganaron, Galeano tiene, suele citar un viejo proverbio del África que es hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador y, y, y así veníamos con unas academias nacionales que parecían ser las voces de los opresores, y a partir de ahí, en 2003, irrumpió una bocanada ahí de fresco a la política que, que nos permite pensar justamente en esta reescritura de la historia, en estas nuevas gramáticas culturales desde donde abordar los hechos, y en ese sentido es que todas estas demandas que desde hace eh 32 años vienen gestándose en, en en alrededor de este organismo de derechos humanos pueden canalizarse y pueden articularse. Lógicamente la la guerra de Malvinas debe ser pensada en en un contexto eh sumamente opresivo eh en que regía la doctrina de la seguridad nacional, y en que había en, en la región unos gobiernos que estaban respondiendo cual marionetas a los designios de las superpotencias y estaban vaciándonos y expoliando nuestras nuestras tierras, continuando con esas prácticas eh, tan, tan nefastas y nocivas que, que han sido lamentablemente un, una constante, un vector que cruza transversalmente la historia argentina. Y en ese sentido, sí, el CECIM entiende a la guerra dentro de, de las gramáticas de la dictadura, y a partir de ahí se define como un organismo de derechos humanos porque levanta las banderas principalmente de la memoria, la verdad y la justicia, junto con las de la democracia y la soberanía. Jerónimo, durante muchísimos años era notable cómo la sociedad argentina tuvo una especie de amnesia voluntaria no respecto del tema Malvinas una una tesis posible es que precisamente había allí una culpa muy fuerte acerca de, de la expresión masiva de, de nacionalismo triunfalista y que asumir la guerra de Malvinas era asumirla toda completa y, y, y había mucho para avergonzarse. Vos sos... No sos un excombatiente, o se te escucha más joven, ¿qué edad tenés? Yo tengo 27 años. ¿Y qué es lo que a vos te vinculó, te llevó a conectarte directamente con el trabajo de, de un centro de excombatientes de Malvinas? ¿Qué te convocó, aparte de la gesta nacional, de de el amor y, digamos, de por por la, la reintegración eh, territorial de nuestra patria, qué, qué te convocó? En... Verdaderamente aquí hay cuestiones macro coyunturales que tienen que ver con, con, con la política. A, a los jóvenes nos convoca la política, la, la, la política entendida en, en los términos de, de Chantal Mouffe, la, la política como, como, como ámbito performativo de lo social, como un lugar que nos permite a nosotros encontrarnos y dar debates públicos. Y en ese, en ese lugar, sin ser autorreferencial, porque somos un colectivo que integramos, en ese lugar los jóvenes nos sentimos interpelados por los discursos Eh, que como dice Rodolfo Walsh sobre el final de, de la Carta Abierta a la Junta Militar, que esas causas que desde tiempos inmemoriales mueven la resistencia del pueblo argentino. A nosotros nos convoca eh, el, el CECIM y nos interpela y nos y, y, y hacemos propia eh, esa causa porque encontramos eh, en, en sus causas, en sus banderas, encontramos uh, uh, eh, eh, todos, los, to, todos los vectores Eh, que fueron las batallas del pasado, que fueron las batallas del pueblo argentino. Encontramos las banderas de los derechos humanos y, y una filosofía profundamente humanista. Encontramos la necesidad de hacer de, de, de ella una una pedagogía, de instalar una pedagogía y de contar Malvinas a partir de una epistemología de los derechos humanos. Entonces, más allá de la de, del valor justicia que perseguimos en calidad de abogados, eh, el equipo que, que me toca coordinar eh, y, y, y, y que encuentra un cauce procesal, eh, a nosotros lo que nos convoca verdaderamente es eh, la bandera de la soberanía, la bandera de la emancipación y la pedagogía de los derechos humanos que el CECIM lleva adelante con una coherencia eh, que uno puede leer a lo largo de la historia, que no, no puede menos que... Que, que tornarnos orgullosos. Esta amnesia de la que recién hablabas, que decías que, que fue producto de, un, de una de, de una doctrina desmalvinizadora, eh, hoy puede verse canalizada, hoy puede ser parte del relato oficial, eh, y, y, y tiene que ver con, con, con la gesta de estos hombres que, que que han sido patriotas, pero no patriotas desde una mirada chauvinista y, y, y belicista, sino patriotas en el sentido de que han sabido Eh, articular su demanda con, con las necesidades del pueblo han sabido mirar al pueblo y hablarle al pueblo y contar Malvinas desde desde esta historia que no es tan común desde esta historia popular Jerónimo, mientras te escuchaba hablar de soldados de la plata derechos humanos a ver, eh, me aparecieron un par de datos que me gustaría consultarte en el año 1956 cuando se dio el intento contrarrevolucionario del General Valle, los soldados del Regimiento 7 de La Plata a cargo de, de Cogorno, fueron los que también se levantaron y después terminaron siendo apresados por la Armada y terminaron un año presos en Magdalena. Quizás la casualidad de la historia hace que esos soldados del año 1956, tienen la edad para ser los padres de aquellos soldados de 1981 o 1982, también de la ciudad de La Plata. Eh, hay una historia que tiene que ver con, con dolor, que tiene que ver con los muertos del 56, porque murieron soldados conscriptos en 1956 en La Plata y por supuesto los muertos de 1982. ¿Existió algún tipo de, de historia paralela, de historia común entre alguno de esos padres y alguno de esos hijos? Yo, eh, la, la verdad que, que las la vinculaciones más de, de, de tinte biográfica Eh, quizás en este punto las desconozco, lo que sí puedo decir es que obviamente existen, y bueno, lo, lo acabas de puntualizar tam también con un consumo de elocuencia, eh, eh, existe un, un vector que tiene que ver con, con, con, con la historia y con la contraposición constante a lo largo de esa historia de unos modelos de país, y tiene íntima vinculación esto que planteabas, porque es interesante cómo, cómo esto se, se inserta en, en la estrategia jurídica, eh, tiene íntima relación con... Eh, ha, había una frase que que nosotros le utilizamos en, en otros ámbitos en, en, en los que llevo adelante algunas investigaciones, que es que eh, de, de Alzogaray en Tiempo Nuevo, que es una fase, frase nefasta, pero que sirve para graficar estos puntos de contacto también nefastos de la historia, que es, nosotros en el eh, 55 entendíamos que dice el enemigo era Perón, y en el 76 nosotros descubrimos que el enemigo era la clase obrera. Esta frase condensa todo el ideario de una oligarquía, Eh, que ha, ha ejercido el poder a lo largo de la historia, pisoteando los intereses del pueblo, en detrimento de los intereses del pueblo, y construyendo siempre alteridades a las que había que eh, suprimir. Es, re, es, es, es tan interesante este punto, que hasta tiene una vinculación muy actual, recién hace un rato en el programa venían hablando de los linchamientos, sí. y, y tiene que ver el, el fundamento antropológico de los linchamientos tiene que ver con una construcción eh, con una construcción de alteridades que valen menos como dice galeano que la bala que los mata Esos son construcciones culturales eh, la verdad que el diseño oligárquico ha construido siempre los sujetos a los que había que exterminar los sujetos que se contraponían con, su, con sus inter, con, con sus intereses de clase con sus intereses individualistas y en ese punto eh, los jóvenes han sido a lo largo de la historia una eh, un blanco a, a atacar, un blanco a, a exterminar. Y en ese punto yo creo que el diálogo, eh, la vinculación entre ese hecho histórico que vos puntualizabas y, y la guerra de Malvinas varios años más tarde tiene que ver con esto. Mm. Los soldados conscriptos fueron la última víctima colectiva de la dictadura militar y fueron una víctima colectiva no azarosa, sino que esto eh, respondió a un ideario y a una construcción antropológica, una definición antropológica de, de cuáles de, de quiénes eran los sujetos peligrosos al interior de la sociedad precisamente edificada por la oligarquía y precisamente edificada por eh, eh, esta eh, eh, estas fuerzas armadas que respondían a sus intereses por eso hablamos de, de golpe cívico militar también porque hay una construcción perfecta eh, además de, la, de de la, de la autoría pi autoría civil hay también una edificación desde la civilidad, desde la desde la población de ¿Cuáles eran los sujetos a exterminar? Si uno piensa que que había varios millones de argentinos y si esos varios millones de argentinos se hubiesen eh, contrapuesto a, a ese ideario genocida que imperó, no no hubiesen podido salir con la suya. Entonces había empuja Pugna eh, en ese momento unas miradas sobre el otro, unas miradas sobre los jóvenes, unas miradas sobre la militancia y unas miradas sobre el pueblo que lo condensa en forma nefasta pero pero pero quirúrgica el Sogaray en esa frase que que cité y que tiene que ver con que los la los ulti, los excombatientes de Malvinas conscriptos vivieron en carne propia el flagelo de, de, de, de esta de esta pedagogía del mal. Jerónimo, te, te interrumpo porque no no quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte un, un, un tema so, acerca de un tema que siempre me me produjo curiosidad y quiero saber qué reflexión te suscita te suscita a vos y es precisamente que el hecho que la masacre de los jóvenes de Malvinas haya sido en el contexto de una empresa militar, digamos de una batalla o de una guerra, hablemos digamos este este asunto técnico político ahora eh, hizo que en el discurso de los ex combatientes en ocasiones apareciera el el discurso tuyo y seguramente el de la institución en la cual vos estás, que es más bien conocida, digamos este encuadre poniendo en sintonía la experiencia de los excombatientes con las experiencias de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad o fundiéndolas en el mismo en el mismo en el mismo sector pero también es cierto que en, en la iconografía, en la vestimenta, en el discurso de muchos excombatientes hasta no hace mucho tiempo había una asimilación con la empresa militar de la propia dictadura, ¿vos crees que hay algo de eso todavía? ¿Hay una, una suerte de estela, de asociación y de reivindicación indirecta cuanto menos por parte de algunos excombatientes de la dictadura a partir de la experiencia bélica o este asunto se ha ido aclarando? Por supuesto eh, por su, eh, cuando hablamos de la reescritura de la historia hablamos justamente de un, por, por supuesto que sí o por supuesto eh, que no. no por supuesto por supuesto que sí que, que hay reminiscencias de ese, de ese discurso delicista y, y, y hasta chauvinista que, que ligan al eh, a, el nacionalismo a una, a una concepción también incluso de la defensa nacional en términos de militarismo mm. pero pero eso eso eso se da en un contexto en el que todavía están en pugna estas miradas de la historia. El CECIM tiene una frase que es, eh, que es brillante porque logra condensar con, con, con, con potencia y hasta con, con musicalidad el, el todo el ideario político que es volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. ¿Y esto qué quiere decir? Que Malvinas puede ser pensada como una guerra, ese fue el gran triunfo desmalvinizador, eh, suturar el concepto de, B, de guerra, al a, a unirlo al, al significante Malvinas, cuando, cuando en realidad lo que hay que hacer y que es la, la obra política más maravillosa que, que lleva adelante el CECIMA es eh, romper esa, esa, ese ligamen, Malvinas igual a guerra, eh, eh, romper esa iconografía, eh, Malvinas igual a camuflaje, Malvinas igual a eh, museos donde se exhiben armas, para empezar a pensar Mar Malvinas como, como una cuestión regional. Eh, Malvinas en términos del de flagelo de la militarización del Atlántico Sur, Malvinas en relación al flagelo que implica para nuestras tierras que nos continúen exfoliando y llevándose nuestros recursos naturales, Malvinas como un enclave Eh, estratégico de cara a la bicontinentalidad y pensar la, la Antártida como un recurso estratégico que debe ser para nuestras generaciones futuras y pensar Malvinas también como en, en una desde una mirada regional pero universal eh, no no esta lógica egoísta que han exhibido las superpotencias en esto que Galeano dice que la, la, la, las, las potencias colonialistas han tenido la suerte de no haber tenido suerte eh, y entonces han, han hecho una, una explotación egoísta de los recursos naturales y han, y han expoliado y, as, y masacrado a los pueblos, sino pensar que también son recursos para para la, para la generación y hasta la, la, la instauración de las condiciones para llevar adelante la paz mundial. Jerónimo, sí. respira si te puedo despedir. Ah. Bien. Che, te agradecemos mucho, mucho eh, que haya, te hayas comunicado con nosotros. Eh, bueno, esperamos que podamos seguir... Eh, en comunicación para mantener nuestra audiencia enterada eh, respecto al avance de estas causas la verdad que se han abierto 33 frentes sumamente interesantes que permiten reconstruir desde la propia práctica judicial eh, y poner luz en, en asuntos eh, muy muy troncales muy muy importantes vinculados con el tema malvinas y en, en ese sentido tu, tu trabajo es muy muy Muy meritorio y nosotros este, agradecemos mucho que lo hayas compartido con nosotros. Te mandamos desde aquí, desde la Radio Pública, un abrazo fuerte y te agradecemos el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eh. Hasta luego. Estamos hablando con Jerónimo Guerrero Iraola, coordinador del equipo jurídico del CECIM, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. Ya la sangre no estará al caer la lluvia se la llevará acero y piel con binación tan cruel pero algo en nuestras mentes quedará Y terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia y se logrará aquellos que han nacido en un mundo así. viejo, no a la violencia, sobre el sentido común. Nacional. Radio Nacional a todo el país. Pública. Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Montaña. Montañas. Este otoño, a toda hora, estás escuchando La Radio Pública, cinco de la tarde, cinco 54 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. 12 de junio al 13 de julio de 2014. One, one, one. Vamos, Argentina. Vamos Argentina. El mundial. Lo vivís por... La Radio Pública. ¡Segmento tangópata! Conducción, diversión, música. Y entonces allí, ¿qué surge? Ya se sabe. La yumba gigante. Héctor Larrea. Una vuelta nacional. Aquella noche tuvo toda la magia. El programa. 14 a 17. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Radio Pública lunes a viernes Radiocional.com.ara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 para responder. Hola, amigos de Derecho Viejo. Bueno, yo les quiero señalar un detalle, no se equivoquen. El problema no es de las clases medias, ¿eh? Yo doy clases en escuelas en contexto de pobreza, escuela secundaria, cerca del barrio Carlos Gardel, Cerca de Fuerte Apache, mejor dicho, dentro de Fuerte Apache. Y les puedo asegurar que los chicos dicen exactamente lo mismo. Hay que matarlos a todos, profesora, entran por una puerta y salen. Vía Facebook Rosa, no sos periodista, Félix, pero necesitamos una voz como la tuya. Saludos al compañero Campana, otra voz necesaria. Un saludo para el doctor Félix Crous, de un ex vecino de Parque Chas, colega y este, con el cual nos hemos cruzado en algún, eh, en, alguna, en algún lugar de internet. Muy bueno su comentario sobre la situación derivada de esta violencia social que se ha generado. Lo felicito. Un gran abrazo. Hola, ¿qué tal, Félix? Te habla Héctor. Este, bueno, de acuerdo con lo que vos decís y lo que se dice en estos días, en general desde de, de este lado de, de la vida, pero yo me pregunto si sirve o por qué no llega este mensaje que queda re, eh, rebotando entre estos solos los ambientes en en, lo que, lo, en donde lo estamos estamos lo que estamos pensando lo mismo y no se extiende al, al lugar de la sociedad Noé Balcarce desde Facebook. Buenas tardes, Félix, Gustavo, equipo y oyentes. Agradezco la ayuda para pensar los sucesos de estos últimos días tan lamentables. Manda abrazo, Noé. Hola, Derecho Viejo. Les habla Carmen de San Justo. Bueno, Félix, solamente llamo para agradecer por lo que hacen, eh, por este programa, por el cambio de época, por justicia legítima y porque los ciudadanos de a pie cada día aprendemos más con todos ustedes. Eh, bueno, muchísimas gracias y hasta la victoria siempre. Hola, Feliz y Gustavo. Bueno, uniendo hechos con estas agresiones físicas de la semana pasada, me acuerdo no dejo de recordar lo que pasó con Axel Kichidoff en el buquebus, y ahora escuchando lo de Malvinas no veo que está esta gente correcta, que se correcta entre comillas, que fueron ahí a golpear a patadas, a a jóvenes, hayan hecho alguna vez algún reclamo por estos eh, militares que saqueaban a los jóvenes. Nunca se dijeron nada. Bueno, eso. Florencia Velda, buenas, muy bueno su programa, pero eso no lo salvará de que le cuente al pobre Barragán lo que ha dicho. Pobre, tiene chuchos de la cirugía. Pero, pero... Gordo, cobarde, si una cirugía en la parcopía es una, le, le cortan un centímetro y mire que tiene centímetro a Barragán para cortar, ¿eh? Ahí sí, Por favor, it. por favor. Eh, doctor Félix Krauss y Gustavo Campana, muchas gracias por el programa que nos han dejado los oyentes hoy y quiero felicitar a ese joven Jerónimo, qué talentoso, qué explicativo, qué apasionado, que, cuántas cosas nos puede enseñar. Por lo menos a mí, una docente jubilada de más de 50 años, Y que ojalá que haya muchos, muchos Jerónimos más en la Argentina, que creo que los hay, para oxigenar estos tiempos difíciles. Muchas gracias. Claudia de Padua. Muy bien, nos estamos yendo, se termina, se está terminando, ya están ingresando Silvina Esprea y Juan Carlos dádamo para el informativo de la Radio Pública. Entonces, le contamos a ustedes que este programa lo hicieron los contenidos Luis Villanueva y Silvina Cáceres. El informe, los informes son siempre del equipo de investigación nacional, Martina Arzat, Laura Guariñón y Juan Guibelalde, que han trabajado mucho, cada vez los hacemos trabajar más. La asistente de producción de nuestro programa es Isabel García, la operadora, Juliana Espatafora, y la productora general tal igual, Man. Gracias Carla por acompañarnos. Hasta el sábado. Un placer, Gustavo, como todos eh, Igual, sábados. Igualmente. Igual. Nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Ahora se quedan después de las noticias con Postales Argentinas con Jorge Dubatti y todo su equipo. Hasta el sábado que viene. Dios. Nacional, la radio pública.